しかし、この時点での試合 l 全てを破壊しようとしている。もしお願いします、このシステムは、2m3 のボイタデを着ているのは、Metal Vortex。Cita、a m a l m i l l i n Heavy Metal。Metal Vortex、オーナメタリカ。 全部無い mix で Metal Vortex、全部無い mix で無い mix で Heavy Metal、全部無い mix で無い mix で無い mix で無い mix で無い m i e で無い mix で無い mix で無い mix で無 e mix で無い mix a 無い mix で無い mix で無い mix で無 a mix で無い mix で無い mix で無い mix で無 m a x で無 d m i e で無い mix で無い mix で無い mix で無 mix で無 a mix で無い mix で m i n で無い m a x で無 mix で無い mix で無 i x で無い mix で a い mix で無い mix で無 mix で m e n で無 mix で無い mix で無い mix で無い i x で無い mix で i x で無い mix で無い m a hora m b u e n い 私たちは、私たちは20の時に20日の時に20日の時に20日の時に20日の20日の時に20日の時に20日の時に20日の時に20日の時に20日の時に20日の時に20日の時0の0日の20の0日の時に2の時の時の時の時0の0の時の時の時の時のののののののののののののののののののののの パブリック、や、ja、programa、no, no ja,。Me,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 ジョンバイ・ケ・ダ・セン・サ・プラザ。 私たちはトラピッチャー3 institutos。 No, no, si ya t e d i j i s t yo, tú estás pudrido, tenés pasta como el sal. La pasta tiene que ser como, como el sal. Bueno, pues nada, amigo, s os, os habla un hombre rico, ¿eh? Y vamos a poner un、no, temible. Hombre y higo. Para, para empezar,、uh, aquí siguiendo a mi amigo Miguel,、eh, robándole el espacio, pues un disco que cumple 40 años, porque. ¡Qué bello!、Eh, no sabía qué poner, así de claro. Y digo, hostia, pues mira, e s t a es la mía. Estamos hablando del Under the Blade de los Twitter Sisters, de año 82, un grupo. Que la verdad es que、eh, hasta que sacaron un disco, pues pasaron siete años, creo. Y después de ser una banda totalmente en la zona de New York, pues súper famosa, pero súper famosa, pero sin disco, pues por fin sacaron un disco y realmente increíble, pues por una discográfica pequeña. En Inglaterra, Secrets Records, que después quebró y tal. La verdad es que el sonido es horrible, pero lo produce Pete White de los UFOs. No sé si、Estamos、estaba. Tenía, no sé si、tío. estaba. Sí, es pero el sonido de... es bastante. No sé si estaba en es condiciones a h lo que hablamos. Bueno, también, pero, económicamente tampoco habría mucho que ver. Pero la verdad es que, bueno, es sorprendente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues、Ajá. los Twister Sister、eh, triunfaron antes en Inglaterra que en Estados Unidos. También tenían buenos amigotes como el Lemmy y tal, que les echaron un gran capote. Los que vamos a poner es el Under d e Blake con esta edición totalmente remasterizada con el DVD de Redding, que está muy bien, el 82, donde les tiran de todo y está muy bien. Para que se vea lo que eran los conciertos de antes. Pues nada, vamos a poner un temita que con un sabor a ACC y que siempre tocaron los t w i s t e d s y t e r en directo. Shoot i n d Down, a t e n i s a Twisted Fucking s i s t e r Bueno, pues aquí tenemos. s t e r i o r e o s e s t u s fucking sister! Os recomiendo esta edición, gastaos la pasta, son 15 euros i l l y veréis lo de Red Infestival, que es verdad que también lo podéis ver por YouTube y está muy bien, ¿eh? Como reciben los yankees a. Tú estés, tú estés sister, r ¿eh? s Comeaos de todo. Está muy bien. No, es que en esa época pasaba mucho, la gente meaba, meaba, meaba eso que hago yo ahora, a ¿eh? Meo y lo tiraban al, al escenario. Bueno, pues vamos a seguir con un grupo clásico, pero vamos con una, con una novedad que, que, han, que han sacado este verano. Quiero primero, antes de empezar ya con los avances, Pues、eh, hablar un poco de todas las novedades que han habido este, este verano. Concretamente, un grupo alemán, germano, de un heavy metal primitivo, básico. Hablo de Gravedigger. Un clásico, un habitual de, de nuestro programa. Siempre que tenemos oportunidad lo ponemos. Y obviamente, pues si sacan disco, pues a h hay que ponerlo. Es que sacan disco por año, siempre. Sí, la verdad que、año. son eso. Son trabajadores. Son, eso. son currantes. Y bueno, la verdad es que, que. A ver, que este último disco que ha sacado、eh, está muy bien.、Eh, está, mejora los últimos discos bastante. Vuelve un poco. Sí que es verdad que vuelve otra vez a, a la repetición de la. De la temática está medieval con los templarios y todo esto, que, pero bueno, la verdad es que le dio muy buenos resultados ¿no? en, en, en los discos, sobre todo en los 90. Y bueno, y vuelven a ello. Y, y es un tema más bueno, tío. Sí, este a ver si me da tiempo de ponerlo, porque está muy bien y diferente. Y Y eso, como me iba diciendo,、eh, hablaba de, de Grave Digger y eso, h a s a c a d o disco el 26 de agosto, sacó el disco Símbolo of Eternity. Y vamos a poner el tema Heart of a Warrior, que hay un video que podéis ver en, en YouTube.、El、también deciros que si los queréis ver en, en directo, en vivo, pues actuarán el 16 de octubre ahí en Mallorca en el Full Metal Holiday. Ya sabéis e s es t e hotel que habilitan para, para conciertos y tal, y que se llenará de Heavis. e Que verdad que está, yo creo que está muy pensado para los centroeuropeos,、eh, para los alemanes sí, y los ingleses. Son 50 euros más el viaje en barco, ¿no? No, no, no, no es, ah. No es, cruz,、si、no es crucero. Ah, bueno, ah, que, que te llevan allí. No sé si, o si, si tú vas por tu cuenta y te alojas en el hotel. Vale, vale. Yo, no lo sé, é ¿eh? e O sea, que se han montado ahí un hotel ya para los alemanes. Se han montado ¿no? un hotel para los alemanes, para los conciertos y tal. Pero bueno, en、eh, pagando podemos ir todos, ¿eh? Ay, a cosa es que nos apetezca. Venga, a ver si nos acredita Hoy... esta muchacha. Mira, v a <ríe> la gita de la boca. Pues nada, aquí os dejo a los Great d i g g e r ハ t of a w ウォ r リアー。 Pues ahí habéis tenido este metal clásico, estos Great Diggers desde Alemania,、eh, Heart of a Warrior, un disco muy, muy recomendable. Y también sus directos su suelen ser bastante buenos.、Eh. Este verano han estado de, de, de gira, de, de festivales, y están grabados. Me parece que el de Hellfest, también podéis ver en YouTube el concierto íntegro en Wacken,、no, me parece que en el Crash Post también. Están todos grabados y, y la verdad es que suelen llevar. Un c o r o de percusión y de gaiteros y tal, así, rollo ...rollo escocés, rollo así. Y está bastante bien, o sea, está bastante bien os los recomiendo.、Y、nada, seguimos con el programa y Pepe también nos trae un, un temita. s、pues、í、sí, señores, sí, hola amigos, buena tarde a tutón. Pues ahora, pues, como siempre e mí es habitual, os traigo una bandita y seguimos con los cl clásicos, un heavy metal clásico desde Barcelona, desde la ciudad Condal, formados en el 2015. Con unos músicos pues, ya curtidos que provenían de otras bandas muy conocidas en Barna. Y decidieron formar esta banda, Electric Hounds, que de momento pues, solo tienen un trabajo, el Never Is Too Light, que es de donde os traigo el tema I'll Never Be a Stone. O sea que sin más os dejo a Electric Hounds. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barna con este heavy metal clásico llamada Electric Home y lo que estábamos comentando muy bien, muy bien. fuera de antena, que es muy, muy buena banda, que suena muy bien y lo, y lo de siempre, que, que hay que apoyar más a las bandas locales y sin dejar también con, con lo que hemos crecido, que eran nuestras bandas clásicas, sobre todo inglesas, donde se formó nuestro querido Heavy Metal, pero también hay que darle un, un apoyo muy grande a las bandas locales, como en este caso a Electric h o m e シシャンティータンツエミソーラーアソシアダスディーワーキーアメタルボーテクスディメクラスディーワー、ラディオディスピア、アタレスディナストレスブック、エンディレクター、イタベスティマ、アタレスディア、アサルトマタ、ラディオロック、シシャンティタンツエミソーラーアソシアダスディアダスディマツディディアドジョダルベスプラ。 私たちはもう1つのフォーマシオが、私たちはもう1つのフォーマシオが、私たちはもう1つのフォー e シオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、も t 1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォーマシオが、もう1つのフォ デモメン、イェシュウトフィッシュダパンガランカンパニア、アテレガタロル LP al final、ラパウダーマンデミア、テンディアベテルシューティカメメメンアルディバーシュウトファーティメンルディノウ、デモメンサーデティンアルーディロウィメンルディノウトファーティカンアルデンアルディノウトファーティクルデ すいません。 La、sí. textil solo es el rock s o n o No me fotis, tío. Me alegro moltísima sobra, tío. Siempre me, me, Bueno, desde el comienzo me he h a b l a la textil, la textil, la textil, no sé yo exactamente lo que es. Y, hostia puta, tío. Me alegro、pues、un yo, mogollón. Pues a qué、tío? grupo, banda que, a qué esa banda、show. que d i o s David, al Roa w a l l que yo le he d o una toncondú porque me h a v ido al cartel de Alcuncer. 俺はメモリーメモリーのメモのメモリーのメモリーのメモリーのメモーのメモリーのメモリーのメモリーのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメモリのメのメの 私たちの作品は、たちの作品は、私たちの作品は、私たちは、私たちの作品は、の作品は、私は、私の作品は、私は、私たちの作品は、私たちの作品は、私たちは、私たちは、私たちの作は、私たちの作品は、私たちの作品は、私 ごめんなさい。Bueno, pues もう一つの人はこの人はこの人はこの e はこの人はこの人はこの人はこの人はこの人はこの a はこ e 人はこの人はこの人はこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはこはははははははははははははははははははははははははは 私は私のティーゼルを使って、私は何を使っているかというと、私は何を使っているかというと、私は何を使っているかというと、私は何を使っているかというと、私は何を使って a るかというと、私は何を使っている wave というと、私は何を使ってい s かというと、私は何を使っているかというと、私は何を使っているかというと、 俺はこのように。俺はこの s うに <V aya. S 1>。俺はこのように。俺はこのよう Tienen un ramalazo guarro que parece sí, otra no t r a s c o s a i No los v e o muy altos, va,、eh, van, pero van. bueno, vamos sí, a dejarlo ahí. d e m á s van, van sí, sucios. Sí, los sucios、sí, sí. se p u e d e n v e n ir muy limpios. Bueno, pues nada, después de este detalle que no es menor de Miguel, porque está hecho Venga, un sabueso, está hecho un sabueso. Ahora el David rápidamente va a mirar a ver de dónde coño son. Exacto. suelen pasar estas cosas en los tiempos que corren. Vamos a poner.、Eh... Mentira, eran Austriax, tío. Ah, amigo. Mentira, mentira. Ah. ah, mentido, ah mentido, mentido. Como, abans, sí. de, ya, de, de te、ah, he、sí. dicho, te da una oportunidad. No derribate a mirarlo. Te da una pero, oportunidad. Sí, sí. Pero bueno, no pasa Austria, nada. Austria. Pero tú, tú por eso lo sueltas, por si acaso.、Ah, la roña. ¿Dónde quedaba a ser? Pues suecos, como todos, ¿no? Pero、sí. bueno, pues a veces no. Bueno, pues nada, amigos, vamos a. <risa> vamos a acabar, vamos a acabar con el r o c Believer de, de Scorpions. El, el uno de los discos que más interés teníamos en su salida. Un disco que, bueno, a mí me ha dejado un sabor. A、agridulce. agridulce. Porque yo quiero y... de todo, pero.、Eh, agridulce, agridulce. Hay buenos temas y t e m a de relleno. Y como sabéis, pues bueno, pues habían tres temas por ahí sueltos que las iban a sacar en ediciones especiales. Y por fin ha salido el último. El no, no, último... no, no, no, no digáis que es el, el, el tema que es Don Afastic. No, no, no, no, no es un mal tema. No es un mal tema para, para, para mí. Es un te... No, para mí es un tema que、Podrías、podría estar p e r f e c t a e n Disco. Ahora. Es un tema dedicado, pues bueno, pues como de peloteo, pues al Jaime m i o d e ó n ni más ni menos. Y para mí, bueno, pues tiene cañilla y, y, y al disco, pues no le hubiera ido mal este tema, para mí. Para mí, de los tres temas de estos que, que estuvieron sueltos para ediciones especiales, Y tanto la balada de. La balada de. De, de la edición. De, de, de, de francesa.、Sí. Eh, bueno, pues. Que, que habla de. Yo qué sé. de... t a m b i é n habla、eso. así. Sí, de bueno, de es cosas, un, rollo, un rollo nostálgico. Como si, si, si、sí. lo estuvieran echando palas de arena, ¿sabes? Encima.、Eh, y después está el otro, que es un quiero y no puedo. El, el, de, el de Japón. Pero bueno, a los japoneses le cuelan cualquier cosa. Sí, eso ojalá, ya,、sí. ya lo sabemos. Que con ellos un, con que tengan un tema más. Ya, ya saben. Ellos, por ser exclusivos, de... compran por 50 yenes.、Sí, Con lo que tengan ahí, la mierda moneda que tengan.、Eh, pues nada, vamos a poner este último tema del Rock Believer de Scorpion y el tema dedicado al j a m e s m i d Odeon de Inglaterra, de Londres. Ahora que está tan de moda Inglaterra, ahí tenéis a Scorpion. Bueno, ahí hemos hecho ese Hammersmith de los Scorpions, dando toda la caña. Y vamos a poner un tema más. Bueno, nos da tiempo porque tenemos ya a los visitantes, nuestros, nuestros amigos. Sí, y por el, concierto, por el concierto de. ¿no? de sí. del próximo viernes. De, del próximo el viernes, próximo、no. viernes, aquí、ah. en la sala Boulevard San Juan de Espí, que tocarán los Metal h i a r con sus temas clásicos de heavy metal. a h ahí. Haunted Gold con ese Power Metal. Y veréis la voz de Chel Rever, que la tenemos aquí esperando para hacerle la entrevista, una voz impresionante, y a los h u n t e r Go, con eso de atrás que vamos, que el Valle Obregaja. Temblará, pero vamos, t r o c i m i e n t o pero. Y, y todo por 10 euros, amigo, 10 euros. e c o sea, que tomáis. Cuba, ti te h a dejado del g i n Lario, del g i n t o n i de los huevos. ¿eh? Os venís al concierto y después cervecita. ¿Y también te lo puedes, te puedes tomar un Jintoni en el. Sí, también, también.、Ah, también, también,、amigo. Y un whisky con Coca-Cola. Un, un whisky, whisky con Coca-Cola. Han ido, me consta que la organización ha ido a, a, al norte, a por un iceberg, que tienen hielo, que、ah, han tenido muchos ya, problemas ya. con el hielo y van a tener hielo. Hielo de todo, amigos. Podéis salir <risa> totalmente doblados. ¿Eh? Doblados y así g a r a n t i z a d o Y a un módico p r e c d i d o 10 euros. i t Me voy, con voy, con precio, bueno, voy、eh. al lado de casita, sobre todo、ay. para los que me dicen que l Valle u b r e g a que hay mucha heavy jornada. Ay, ay. Bueno, pues eso.、Eh, de mientras,、eh, vamos a poner ahora ya sí, yo creo que ya eh, eh, todos los discos que han salido en verano y vamos a ir ya con los avances del próximo otoño que va a ser muy, muy calentito. No solo por. Discos que vayan a salir, sino también por muchos, muchos, muchos conciertos. Ya estamos hablando aquí de solapes, de historias, de a ver a cuál voy, de semanas con tres, cuatro días seguidos con conciertos. Hay una semana que. El lunes Power Wolf, el martes Udo, el miércoles el. l c u á n o t o a En noviembre, no sé si el 23 o el 24. e s t ú v e s pasándome todos estos rollos, tío, que me tengo que preparar, tío. El, que si no, no me entero, ¿sabes? El día siguiente. ¿Pero quién llama?、Opeci. Están llamando de, de fuera, ¿eh? Bueno, está David fuera, ya que, que se ocupe de. de la recepción, ¿no? De la recepción. Bueno, pues sin más, vamos ya a un avance. Candelmas. ¡Ay, sí, sí! Muy buenos. Candelmas van a sacar el 18 de noviembre,、mm. va a sacar el disco titulado Sweet Evil Sun. Sweet Evil Sun. ¿Anda qué quiere decir? El sol suave y diabólico.、Ah, Evil, Evil、bueno. es este、sí. rollo. Y bueno, han sacado un disco, Scandinavian g o d s los dioses de escandinavos. que Ya sabéis que el calzoncillo en finlandés es escandinavo. ¡Ah!、Eh. <risa> Muy buena, a、eh. Buen eh, chiste, e ¿eh? Que te ya, ha v u e l t o el David, ¿no? e s t á en un chiste e l David. ¿Y en ruso? El ruso, no sé. ¡Aguanta, pelotov! Ah, amigo, amigo, ya sabemos, sabéis idiomas y、si、queréis aprender idiomas. ¿Y, y, y pedo、eh... chungo qué? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Pedo chungo? Pedo chungo, ¿eh? Uy, ahora sí que parece... te ú sí q、sí、u te has contagiado. No, no. ¿Quién de... e no sabe lo que es un pedo chungo? Es un grupo de punk, ¿eh? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con los.? No, no sé, es que me ha venido. <risa>、no? un boss. ¿Te n boss? ha venido la idea o el,、claro. o el pedo chungo? No, no, no, no, no, no. <risa> <risa> <risa> Las dos cosas. Bueno, pues eso, no sé de dónde. Ya he perdido el hilo. Candlemas,、eh, disco Sweet Able Sun y el tema Scandinavian Gods, que además en, en YouTube podéis ver un, un vídeo así hecho con animación. Que está, que está bastante interesante. La verdad es que me parece un tema raro. Es raro para lo que más, es Carle Mas, pero en verdad está muy bien el tema. ¿eh? Es raro para su discografía. A ver, las guitarras y tal están eh, eh, al riff, a, a la esencia.、Eh, pero sí que es verdad que a la, a la hora de atacar el, el tema, el, el vocalista, el cantante, sí que lo hace diferente. En vez de cantar. Por encima de la, de la banda y con un tono más, más alto, lo que raspa bastante la voz y es, es más, más agresivo ¿no? que lo que nos tiene acostumbrados. Pero bueno, la verdad es que, es que sí.、Eh, este tío tenía.、Sentido. Este es el cantante original, el cantante del primer por, por disco. Eso, por eso y、sí. la verdad es que este tío que ha vuelto al grupo y la voz le ha metido mucho al drinking, ¿eh? porque tiene la voz. Sí, ya lo u e Debe fumar bueno, bastante. Bueno, pero el anterior disco no, no, no la tenía tan así. Yo creo que, que también es algo de, de, bueno, de darle carácter a la canción y de que le ha metido ese, ese raspamiento.、Bueno, Para、pues、nada, ahí tenéis ese toque aquí de nuestro amigo David.、Eh, ese se、no、toque, ese toque, ¿sabes? Ese Venga, toque. ahí tenéis a los Campbell m á s Bueno, Ahí hemos tenido a esos Candlemas. Eh, eh, bueno, como habéis oído y os hemos hecho antes la, la pequeña intro, pues eso,、eh, ya, ya, ya habéis visto esa diferencia con, con el anterior disco, pero esa esencia, ese riff, ¿no? sobre todo el principio, ese sonido que, que parece que está en una cueva, es, es, es tremendo. s t r e n なので、私は、私は、私は、私は、私は、私 e 私は、私は、n は、 私たちの世界の a 番のディスク、サ s スク、p ムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サ e スク、i ムスク、サムスク、a ムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムス e サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サム s ク、サムスク、r ムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サム r ク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、サムスク、 Formada en el 2019, o sea que hace relativamente poquito, y con solo. Eran digo, pandemiosos, tío. Digo, Eran pandemiosos es, peligrosos. Es, es una banda típica porque solamente hay dos componentes en el grupo: Dami García, una chica que toca la batería, y Xavi a la voz, guitarra o bajo. e r s p e r s a s o la pandemia, claro, tenían d e f e s í tío.、Pues、provenientes de Vals y con solo un trabajo autoeditado por ellos: El Animals Perillosus, que ha sido autoeditado hace el mes pasado, o sea que está calentito. Y me refiero a Urgila. Que con el tema La Crida, porque aquí en Metal Borte, pues damos cabida a todo lo que se menea y huele, a rock, metal, etcétera, etcétera. Yo meneo y no tengo cabida,、sí. tío. <ríe> o sea, sin más, os dejo a esta muy buena banda que, como he dicho antes, solo con dos miembros, hacen un trabajo muy bueno y suenan muy bien, pero que muy bien. Llamado Urgila, con el tema La Crida. Imagínate, son s e t パソコ は、い、パはプレゼ ネマ、c o n t i n a やタンカニ、パン esperar que, que entren aquí las formaciones que tenemos q u í fuera、que estarán an rock and b、eh, an a el día 23, a Ketty v e n d r a s A Ketty v e n d r a s día 23, estarán tres formaciones: rock and bass, a la sala. Metal Hit, a m a r s u s temas de c l á s i c o heavy metal, Haunted Ghost, con un Power Metal, Yamuna e o la c h l l Rebel, que está aquí fuera esperando para la entrevista impresionante. なぜか。 アレスパセマ、ノサトウスアボゴタ、ノセシエショー、ソンポッタン、ウンデはパイソンミス、ゴランスポットドスデカフェ、センブラ、カフはイボノアフォマシオエテルナーデラック、ケガンデテレオラロケスエウダレ LP、セウダレ LP titulat Shadow Storm. でも、私はシャドウ・ストーンの一つのテーマは、シャドウ・ストーンの一つのテーマは、シャドウ・ストーンの一つのテマは、シャドウ・ストーンの一シャドンの一つのテーマは、シストーンの一つのテーマは、シャドウ・ストーンの一シャドウ・ストーンの一つのテーマは、シャドウ・ストーンの一つのテーマは、シャドウ・ストーンの一つのテーマは、シャドウ・スンの一つのテーマは、シャドストーンシャドウ・ストーン ただ、22グラム。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 Espera un momento, aquí tienen d e s del e de estudio. Yo os advierto, os advierto antes, antes de, de nada de que él es muy especial. ¿eh? En、sí. las entrevistas ya veréis que la, va cosa, humor, la ¿eh? cosa va a ser muy rara. ¿eh? Pero, pero, pero, es muy rara. Me, me, me,、eh, me eh, negra, no, no, no es, es como el quintero, no sé si los más viejos. ¿Sabes? Algo muy raro, muy raro, ¿eh? muy raro. パフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクトパフェクト 全てのメタルを作ってみてください。 ブラザー・ a ランカ、sí、también un bombardier。あれこれがいいかどうかあれこれがいいかどうかこれがいいかどうかこれがいいかどうかこれがいいかどうかこれがいいかどうかこれがいいかどうかこれがいいかどうかこれがいいかどうか La Chill cantando Haunted.、Eh, Edu cantando Metal Hits. Yo soy c a r m n Raúl, l bachista de Rayon b l o o d A ver, y t i n a よし ハンティッド・ゴースト。 アルテス、アルテス、アルテス、アルース、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、アル n ス、アルテス、アルテス、アルス、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、アルルテス、ス、アルテス、ス、アルテス、アルテス、アルテス、アルテス、ス、アルテス、ス、アルス、アルテアルス、アルテアルテス、アルテス、アルス、テス、ルテテス、ア、ア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 フェン・マン・スティー・モル・プロピー、yo creo que e un ア・ノ・ラス、y es al que nos interesa sobre d Pero bien, para q u í nos escuchan escuch nuestros amigos de aquí, de San Infonso y tal, que son gente sobre todo muy, muy, muy, muy clásica y tal, y entonces a la gente le, le gusta, vamos a ver, pero vosotros aquí nos p a r e c é i más o menos, o cuál es vuestra influencia, más o menos, que os ha llegado a. ¿Qué estilo? ¿qu o inspiró a hacer música? Sobre todo este estilo de p e Metal. Claro, yo p s 僕はそれを見つけたら、ヘッド・ロック、おもめたら、め l クス、ダイオン・ s イデン。しかし、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見 でも、これは。 Es lo que nos interesa al final. Bueno, yo, yo creo que esta amalgama de, de estilos, de que cada uno sea diferente, eso al final se tiene que, que notar ¿no? en, la, en la composición final、uh -huh. y tampoco、sí. se puede etiquetar como, como power. ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Cuánto、eh, eh, m a t e r a l Supongo que vais a presentar un, un disco.、Uh -huh. ¿Cuándo lo sacasteis? Bueno. bueno, estamos en ello. Es que aún estamos、ah. en la mezcla. 全てのメッセージはありません。 私たちはあなたはあなたはあなたいあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな じゃあ、これを見てみましょう。 アンリタッタのカレーは、アンリタッタのカレーは、アンリタッタのカレーは、アンリタッタのカレー a アンリタッタのカレーは、アン n タッタのカレーは、アンリタッタのカレーは、アンリタッタのカレーは、アンリタッタのカレーは、アンリタッタのカレーは、アンリタッタのカレーは、アンリタッタッタレーは、アンリタッタッタのカレーは、アンリタッタッタッタッタタッタッタタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタタッタッタッタッタッタッタッタッタッタタッタッタ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 もう一度。 私はそれを知らせるのは、何でしょう And n h e どうすい あっ、mm、よくないですか <risa> Muy buenas. Es a es una buena parida.、Eh, me puedo ir. Deciros puedo? que él, hizo, él, hizo, él se casó, cuando se casó, se fue a Transilvania. ¿eh? De, viaje, tío? ¿eh? ¿Y, tío? y tú í o、no, Y t también. ¿eh? Y semblaba diferente. Semblaba diferente, pero a mí me han chucado las sangas ya. No, no, no, a Ribera Maya ni al Caribe. p r e f e r é i s u n o días la colita. Se va. Y desde entonces, Transilvania no es lo mismo. No, no le cambió a Dracula ni hostia. Saturnaque ¿eh? y al Drácula.、No. Bueno, pues andamos aquí a, a una otra de las formaciones que estarán allá.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 ¿Es posible que tocaréis vosotros sí, en, Orfeo, en Orfeo en Orfeo, en Cornellá en un cumpleaños? No. No.、Vale. Sí, sí que, to sí que tocaron. ¿Eh? Sí, p O r q te o te has olvidado. Hostia, pero se me, se me ha ido la gama. Yo voy a ser y. Y t a m b i é n v e o Tucá, a no ve, sé si e a Lo que no, los no los me, me, me recuerdo, Paz, si eras tú el c a n t a n o no me、sí, h recuerdo. No, no, sí, sí. y l p e e o t u e a Sí, estoy a la plaza p a y a s i v a n t u c a el Orfeo, para celebrar la fiesta. Del Martínez. Que se puso el bajista o algo, se puso malo, puede ser. Sí, sí. Ah, muy bien, Marca, muy bien. Vieja, y... Que tocaste basea... Crusada, tío. Crusada, tío, de, sí, de Sasson. Yo es que soy muy fan, ¿eh? ¿eh? Yo es sí, que soy、sí, muy fan. ¿Sabes? Porque to tocaron en la plaza Payar, que estábamos con tu hermano. Sí. e n t o n c e s tu hermano se, se dirigió a no me acuerdo a quién para que, que tocaran en el cumpleaños del Martínez,、mm. en, el en el Orfeo. Esa es la historia. Anda, anda. ¿Dónde vivo yo, sabes? ¿Eh? Vivo en el limbo, ¿eh? Pues sí, pues sí. O tocas mucho. O... Sí, de verdad. Bueno, y Sería dos mil Dibuit. O sea, s u n a como Ozzi si le preguntan, hostia, no me acuerdo. Mira, mira. Sería 2000 d i b u t Hombre, tío, la v e r d a d estaba a casa durmín y va a comerse de una apa alcohol y va a tener de pasap. Bueno, con ella no le m a r c ó e h Con ella ya le queda. No le dejo huella. Que no. no, no. Madre、no. mía, ahora con Barry no le hacen blood, v e r á s tú, si marca c o r n e l l a Bueno, a mí sí que, mí sí que me va marcando Barry, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, es lo que ¿Los son de... Los de la zona franca.、De、la zona franca es, es Venden muchos pollos. Sí, sí, sí. Pollos. Sí, sí, sí. Son. <ríe> Pollos? Pollos? panorama puguis Priest... No. cocaína Atocha. Bueno... mucho? versions,sobretot... Sobre moderna... tot tot imaginar,no? actualmente... El la Metal la metal clàssic. clàssic. Clàssic está Hits. veure,quines Dins esteu ficats? música Es Es en Cunya! quin Ara Madrid. Ah... Queda A heavy Miden,Judas rey Què de de...de et 80. Saxo, ah, eh, muy bien, muy bien. saxo, Megadeth, Metallica. Poncho u Bansarriel. Ya con lo que ha dicho ya me va.、Vale. Sí, t a tenía, tenía, porque vosotros tenéis un, un concierto que os puede un poco. Sabéis que hay un concierto también el viernes, que,、uh -huh. el Before, pero de bandas de versiones. Y claro, habrá mucha gente que a lo mejor irá para ese, ¿no? Que toca、sí, la banda de versiones de.、Uh -huh. sí, sí, de Metallica, de Beeford, pero, pero la... en plan versiones.、Uh -huh. Y la verdad es que con lo que ya me has dicho ya me hace. y a、sí, me, me quedo aquí. Bueno, pero una, yo me gusta diferenciar grupo tributo a grupo versiones, ¿eh? No, no, no, Yo、es. lo quisiera diferenciar. Nosotros, sí, sí. Sí. Yo a él está delante mío. Te he suto el arrao. Es un poco oportunista, pero prefiero versiones.、Eso、porque versiones ya vas a, ver un, un,、eh, vas a divertirte. Vas a, ver much, vas a escuchar muchas canciones. Eh, que te han marcado o que no conoces, me da igual, ¿no? pero es un repertorio. Sí, e n b a r c a s nomás. Sí, sí, sí, sí, un, sí. Un no, no lluñeses, es un grupo、claro. tributo. No te alluñes, es un tema delicado. Porque ya vas. e、sí, s、sí, un delicado tema delicado、mismo. porque ya de tributo vas a. Me puedo encontrar de todo, o ¿no? ah, Vamos a hacer algo que nos sirva para, para poder a a r p tocar y ganar dinero. No, un, un grupo de versiones, yo entiendo, y, mal, y en el concepto que, que lo está refiriendo él, es como si, como si fueras a la, a la discoteca a escuchar、eh, canciones. Pero en directo, que todo lo que sea en directo, yo creo que. A ver,、eh, a nosotros nos gusta el directo, nos gusta más que. que nos, porque yo en mi casa puedo ponerme todos los discos que yo quiera, me puedo hacer mis e t l i s t y ya está, ¿no?、Sí, sí. Partiendo、sí, alguna m e n a no n e c e s i t a un DJ, si es e una forma c i de ser usado.、Bueno. Y... No, me pongo mi, mi desktop. Entonces,、eh, eh, os iba a decir,、eh, vosotros, que ya lleváis mucho tiempo con este, sí, con este formato、2013. y tal. Y bueno, su, son supongo, casi 10 años. Hazte los suficientes conciertos como para que no te acuerdes que has tocado aquí. <risa> claro, claro, ya, son, son, <risa> ya son muchos años en la espalda. ¿no? De, bueno, de, ¿Cómo、sí. lleváis la.? Bueno, no, no es ninguna. O sea, todo el mundo sabe que hay cierta r i f i r a f e n o entre las bandes de, de, de esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis tenido algún problema o vosotros simplemente h a c é i s lo vuestro? Y... Bueno,、eh, siempre hay algún pique, ¿no? Entre las bandas, n o porque ya, ya se sabe n o que a veces el compartir y todo el rollo p u e se s vuelve complicado. Pero, no hay, pero que no, que no... ¿Eh? no hay músico que no haya empezado a, haciendo versiones. Que no haya músico no que h y a empezado haciendo versiones. Exacto. Otra cosa es que pues, unos sigan y otros no. n o Entonces, ¿tú, tú ves mucha diferencia. O sea, yo quiero andar en eso. o ¿no? n O sea, una cosa es hacer. varias de esto y, y sin embargo el tributo que p o r q u é consideras que bueno porque el tributo es sobre todo el tema de la estética el tema de la estenografía o sea lo que hacen es los grupos clon no digamos los clon y básicamente yo re respeto que lo hagan y si son felices me parece muy bien y, y si consiguen ganarse la vida o medianamente bien me alegro por ello Todo lo que sea musical, pero música. b e n o haciendo música me parece ganarse la vida haciendo no, música no, en este país, ver, ni, ni con versiones.、Bueno, no, me fijo e decir de que,、oh. de que tú h a c eres s tú e un buen grupo, te dije tocar bien, no, no, no lo puede ser、no、sé, cualquiera, y haces un grupo de pantera,、eh, tú te puedes asegurar muchos conciertos al año. O de Metallica. Yo, y o t e n g o tengo una anécdota buenísima que no sé si la escuché o la leí, era, era, era, de Cuchi Romero, cantante de Marea, que、sí. lo conocéis. Tocaba, tocaba él cantando, cantando canciones de marea、uh -huh. y, y canciones propias suyas. Sabes que él tiene sus, can, sus propias canciones.、Uh -huh. Y a menos de un kilómetro, en la misma calle, a menos kilómetro de un kilómetro, había un grupo tributo a marea. Estaba e l local,、Hostia. que él lo comentaba, estaba e l local a, a reventar. Y donde él tocaba, cantando canciones de marea y canciones suyas propias, había un cuarto de entrada. o s t i a Yo creo que con eso,、Hostia. a buen entendedor, sobran las palabras. Y, como pro, y, y aquí, sobre todo vosotros que sois los músicos y sabéis cómo va la cena. No, no podemos ahogar quién es el que tiene el problema, porque si tú tienes un negocio, porque imagínate que yo soy el dueño de cualquier sala aquí de Barcelona, sabes que si tú traes al grupo X tributo al grupo X, sí, te garantiza te que vas medio a llenar la sala.、Mira. 俺たちの恩人はあなたの名前を知っている。なんで、何が正しいのか。何が正しいのか。何が正しいのか。 ¿Sí? Sí, Yo quería hacer un después, comentario, pero ya lo diré después. Después, Parlem, ¿sí? Yo tengo una teoría y lo digo después. Venga, ¿qué quieres poner? Bueno, vamos a, ¿Vamos a... a poner al próximo grupo. Pues, ¿eh? ¿Algún tema? Sí. sí. ¿Eh? ¿Qué más de tú que comenzaría? s、eh, Running Wild. Pues bueno, pues Metal h e a d s comenzarán Running Wild. v e n g e t t h Vendras Mates. Aquí a la sala Raz Mataz. ¡Ja! 何であんなに大変なことがあったの Vale, pues bueno, si s u e n a la campana, por de campanas. No, no hay, pre no hay presupuesto. Es un cencerro. Una campana que sea de a l c h i n、no, u s es,、bueno, es el cerdo,、sí. es el cerdo. Ay, eso sí, eso sí. Un p l n j e f r o Bueno, seguimos, tenemos más grupos,、eh, tres grupos nada menos,、eh, y acabamos con Ravenblood. Que son los que nos traen la, la caña burra, ¿no?、Eh, bueno, al, eso. o c h caña, caña ya burra, ya, burra, pero b u r a Ya, muy, ya, muy, ya, muy ya muy se acaba de insultar, ¿eh? ya acaba de、no, no, insultar.、No, sí, sí. A m ya me han f a l t a d r e t r a s o Tres LPs, cuidado, ¿no? Tres <risa>、sí, sí, LPs. Ya me voy, ¿eh? Ya... Sí, sí. No, ya, no, no, ya no, llegamos desde el 2011.、Eh, veníamos de varias bandas, sobre todo por mi parte, el batería, guitarra solista y yo, éramos el bajista. Estábamos en un grupo de fol l metal, en su momento, Verde f l o s que bueno, hicimos bastantes cosillas. Te lo leamos en Ciferum en el 2008. En Ciferum, lo vamos, lo vamos. En c i f e r u Y luego con, bueno, se desmontó el grupo con las a p a r e n c i a s con el fundador. Y bueno, nos,、eh, conocimos a Dani de Afgrum, que era el rollo ya, la parte extrema、ah. de Brutal. Tiene un grupo de Brutal de Metal, que es Afgrum. Y nosotros, pues,、Afgrun. nos juntamos y llevamos esa pena full, full metal con, con, con la voz cultural. Y, y entonces ya tenemos canciones, ya tenemos canciones del de de otro proyecto, y nos hicimos demos, y enseguida, pues, bueno, la cosa funcionó enseguida. En el 2012 ganamos la Metal Battle y nos fuimos a b a k k e n Hostia, a v e Pero no s podemos quejar cómo empezamos, porque empezamos, ya éramos gente que estaba un poco granadilla, n o y teníamos temas, y teníamos, y teníamos muchas ganas, mucho, y enseguida, pues, eso, el s o e 2012 b a k e n 2013 Metal Days de Eslovenia. Y el 2014 Leyendas, que fue, esos tres años fueron, vamos,、bueno, una maravilla. ¿Eso con el primer disco? Sí, sí. ¿Con, o sea, con la e s c t El debut. No, no, el primero no. es Billón de Ghost Pride. Sí, e r o t i e n e razón. ¿Es un disco concesivo? ¿no? Se sí. Entonces、eh, no, se nos marchó a Finlandia el, el maestro, el guitarra solista que lo componía todo.、Eh, un maempa de, de Villafranca. Porque nosotros, digamos, si más o menos, porque la gente. De qué palo vamos, somos un dead, dead metal melódico、eh, con toque sinfónico. O sea, tenemos una base de sample, claro, es una, una orquestación para de que fondo.、No、sé, para que se e n t i e n d a lo mejor un, un poco como el estilo que se le domina ...con sonido Gotemburgo. Sí, sí, pero más quizás buscando un poquito más. Bueno, sin querer comprarlo a ni mucho menos, para mí son los maestros, Winter Sun, o un poco Equilibrium. Es ese rollo dead metal melódico, pero con orquestaciones. Sí que es verdad. Cada vez vamos dejando las orquestaciones más a segundo plano y sobre todo mucho, siempre lo han sido, ¿no? pero, pero las orquestaciones al principio eran mucho más elaboradas no, no, y ahora no hemos querido c e n t r a r sobre todo las guitarras. Es lo que te iba a comentar porque yo que os escucho a los tres, los tres discos, los tres. Los tres, de, al principio. a c s s p r e n d i d o o s é que, <risa> que sonabais un poco más a lo que te digo al terminar el sonido g o t e m b u r g o más tirando bandas más conocidas como Dark Tranquility, Alt-Days,、sí, sí, sí. los primeros Inflame.、Sí. Y ahora en este último, en el r e s u r g e n t m o s un sonido más c r u d o que es lo que te comentabas sí, tú. Sí, sí, sí. Bueno, el tema r e s u r g e n t que si, si l e b i e n tiene a hacer este hombre, ponerlo, pues lo podemos escuchar. Y sí, es un rollo un poquito más groove, pero en esencia somos en otro estilo. Eh, tenemos incluso,、eh, sí que tenemos algunos temas parecidos antiguos que tocaremos, que recuperamos de la primera demo, la tocaremos el viernes, Human Hunter, y que tiene ese rollo, curiosamente,、uh -huh. sí, y sí. es del 2010 ese tema. O sea que, bueno,、eh, siempre ha habido un poquito. Sí que es verdad que el tema folk lo h e m o s dejando mucho, mucho, cada vez lo habrás visto y、si、lo h a s escuchado,、sí、que... sobre todo el primer disco, y al final el tercero, pues ya el folk ha desaparecido casi completamente. Ahora, pues、eh, es eso, eso es lo que, lo que estamos haciendo.、Eh, evidentemente, la pandemia nos ha jodido a todos porque nos pilló con el disco por medio. Y ahora, bueno, como podemos, pues, presentándolo. Entiendo que el disco entonces lo sacaste antes de la pandemia y también no, esos, no, no, a e l o s les gustó. No, no, no, la verdad es que fue, fue durante la pandemia porque、mmm, no queríamos estar parados. Y bueno, fue el año pasado, fue el 2021, fue en、uh -huh. octubre, fue hace nada. O sea, ya estaba que... la pandemia bastante más. Ya, pero el d i s q u está en el congelador.、No? ¿Es, sí, es... sí, no, bueno, tuvimos todo el tiempo del mundo para darle mil vueltas a las canciones. O sea, que entiendo que será la primera el primer, el primer, La primera presentación i m r r a p e en público ahora, este, no, este viernes. No, no, no, no.、Ah, ya me he tocado、es、antes. que hubo una ventana de fecha de concierto que nos dejaron. Hicimos la presentación en Barcelona,、Ajá. en la Sala Bóveda, en octubre, de la,、eh, en octubre del año pasado, perdón, en diciembre. También fuimos a Asturias, a Asturias siempre vamos, es nuestra segunda casa. Junto con Albacete, y. s a l l e g a la tercera casa. Ya llega la, tercera es, casa <risa> la cuarta casa sería. <risa> y allá pase de donde va y te la mete y te la mete. m u c h í s m á s casas que un terrateniente no. aquí.、Eh? No, no,、bueno, es、pues, verdad.、Eh, hay, yo lo que digo siempre: hay zonas de, de este...、Eh, de, de, esta, de este estado、eh, llamado España. Y que curiosamente es una zona muy, muy metalera, ¿no? Porque, claro, son cuatro gatos, comparado con lo que somos en Cataluña. Y vas a l b a c e t e que son cuatro gatos, y hay más heavy por metro cuadrado que aquí. Claro, sí, vas a Asturias el, el, el y lo mismo. El porcentaje es... El movimiento, las bandas, las salas, es increíble. e c o m o puede haber todos los festivales que tienen? ¿Y apoyan mucho a las bandas locales, tanto las、sí, sí, de, de su tierra como las de Grecia?、Sí, sí, sí, sí. En este caso, Les... vosotros de Cataluña, así que es verdad, porque Eso... a, mí me, a mí me ha pasado anécdotas de ir, por ejemplo, a Burgos, a. A, a, a, a, a, a Málaga y tocando bandas locales y es que se vuelcan, sí, sí, cosa sí, que aquí que Bueno, también no, está el hándicap de que aquí las bandas internacionales vienen y claro, allí no,、también. entonces, claro. Sí,、eh, eso, bueno, c u a n tendremos como, que. e n detalle, a l b a c e t e Claro, claro. Claro, evidentemente tú vas a, a tocar Oviedo、eh, a un sábado y te va a venir gente, mucha gente. A ver, ¿por qué? Porque esa gente, como bien dice, no van a ir ahí a tocar todas las bandas que vienen. Seguro aquí, ahora por ejemplo, miras la agenda de aquí a diciembre. Es que es, es, es una、no. locura.、Sí. Y lo que yo digo yo digo mucho yo siempre cuando、mm -hmm. cuelgo siempre temas de bandas locales aquí en la radio, que por ejemplo, imagínate, tanto h o u n t i n g o a c h como por ejemplo o t r o Raven Blues、eh, tocan h o u n t i n g o a c h ¿De dónde son? De Barcelona, cuatro. Si dijeran h o u n t i n g o a c h ¿de dónde son? De Finlandia, por poner un país, o Alemania, a reventar. Es que ese es el. なるほど。 Y no importa y llenas los locales. Bueno, eso sería.、Ah, eso s l e siempre di、eso、yo. Cuando son lo bandas, Casou, ¿no? ¿no? para mí, sí, claro, para mí.、No、bueno,、eh, bandas, partió, vamos, vamos, estamos、metálico. hablando de r a v e n b l o o d y no hemos escuchado nada.、Eh, ¿qué, ¿Qué tema te interesaría? Resurgen. Que... Sí, Resurgen. Sí. Resurgen. q u é es el、sí. tema que tiene el video. Va a ser、sí. tira de catalán. Resurgen. Pero e s t á i s saliendo muy guapos en el vídeo,、eh, que lo sepáis. Claro, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Claro, sí. Que se bien, bien. Eso, eso es lo que me dice mi m a d r e a mí, Nen. Pero. Dice, qué guapo eres, es, hijo. ¿Cuál es mi cámara? A ver, a ver, no, no, tú, tú no sales, ¿eh? O sea, no vas a salir en el vídeo. O sea, sí, p o n e s p o e n ir, t m e t e r t e ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. No, pero, no, no ver, pero más, ¿eh? No sé, hay yo, un fallo, y, ya sabes. Y o、bueno, que estoy en Haunted por, por, por la fachada. もう一つは緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑 e 緑の緑の緑の緑の緑の緑 a 緑の e の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の������ Tú ríes de Quintero. O sea, ¿os acordáis de Jesús Quintero? Era un fin mes, ¿eh? Era, raro, Era una entrevista muy extraña. a l b a c e t a todo. ¿eh? No, pero Quintero dejaba espacio y este no,、sí. no dejaba.、Pues、nada, amigos, yo quería dar un comentario, un comentario sobre lo que yo creo que.、Eh, como, como, como yo veo, como yo veo como mi visión de lo que va a pasar en el futuro. En, en el futuro. Yo creo que,、eh, evidentemente, las bandas grandes y tal pues van a desaparecer simplemente por extinción, por, por edad, porque está claro que todos se van a morir encima del escenario, está claro, porque ya vemos unas cantidades de edad brutales. Ya queda poco, ¿eh? Y, evidentemente, los grupos de versiones, grupos clones y tal, van a, van a seguir subiendo, van a ir hacia arriba. Pero yo creo que la clave tiene que ser, pero ya yo siempre lo llevo, lo llevo diciendo, tiene que ser algo eh, eh, metido, o sea, metido obligado. Es decir, la combinación entre grupos, grupos, grupos de, de, grupos, grupos de, de verdad y grupos de versiones. Es pero estar. No no. no, no, pero estar combinado. Es un combinado, porque quieras o no, para, Wars, para, para la gente a lo mejor más mayor y tal y cual, que conservadora, que, que solo quiere escuchar lo suyo, pues si están en un cartel, en un cartel, pues con grupos de versiones y todas estas cosas, pues bueno, pues siempre al final los demás grupos también se beneficiarán, porque es que no hay otra, es que no va a haber otra. Ahora, es verdad que en la España más, más digamos, donde no tocan los, los grupos. Principales y tal, ahí hay más cultura y tal, pero claro, aquí en Cataluña, Madrid o lo que puede ser el País Vasco y tal, pues bueno, pues donde están más acostumbrados a ver grupos, pues yo creo que va a ser la combinación, pero debería ser obligatorio. Es obligatorio. Eso de decir, por ejemplo, lo del b Four este que va a haber combinando con v u e s t r o eso no, no puede ser, para mí, prohibido. Eso debería estar <risa> prohibido. Es decir, B4, f o bueno, pues Big Six Y habrán sí, sí, sí, sí. dos grupos más, y ya está. Y B4, Tucaram Saxon, y a B4,、eh. Libertad. Eso,、no sé eso, eh, eso, eso también. Bueno, vamos a, a escuchar un poco la, la opinión de las bandas que las tenemos aquí. Eh, en, eh, un, en cierto modo, y a colación de lo que decía,、eh, quería preguntaros a, a todos, porque da igual que sean de versiones, como si son bandas con, con canciones propias. ¿Qué relación tenéis con las salas? Todos se, se quejan de que las salas obligan a, bueno, a, a pagar cantidades desorbitadas, a unas condiciones tal. A ver, ¿Qué experiencia habéis tenido vosotros? Empezamos por vosotros y vamos por aquí si queréis. Es que de 300. Bueno, supongo que tendréis. Claro, tendréis problemas comunes todos, ¿no? Para, para tocar en salas. Sí. Es, es, es triste, es triste porque realmente nosotros también estamos ofreciendo algo. Y es como que tienes que, o sea, para todo tú tienes que pagar y el otro se limpia las manos y saca la barra y saca los suyos. c o Abad, eso no existía. Yo no sé que iba a ser el i l u m i n a á que va a inventar、ya. eso de Calmusite que paga p a r tu c a pero bueno, para、sí, sí. eso、sí, no porque yo pertañé. e 私たちは、ローカン・バイスの皆さんは、ローカン・の皆さんは、ン、uh. so, mm ・バの皆さんは、ローカン・バは、ロー d ン・バイスのんは、ローカン・バイスの皆さんは、ローカの皆さんは、ーカン・ン・バイスの皆さんは、ローカン・バイスの皆 i n は、ローカン・バイスの皆さんは、ローカン・バイスの皆さんは、ローカン・バイスの皆さん e ローカン・バイスの皆さんは、ローカン・バイスの皆さんは、ローカン・バイスの皆さんは、ローカン・バイスの皆さんは、ロ どうしてもこの手に入れたらいいのかの No, no, no, está bien, voy a aprovechar la entrevista no, no, no, no. para ensalzar aquí, la labor aquí de. ¡Vamos, vamos! ¡Iba, no, c、claro, claro. sí, sí, a m m u y poca promoción ahí, de verdad, para las bandas. Sí, sí. Para, para, para las bandas. Las no, bandas. Sobre, sobre todo para las de, las que... de, las de temas propios. ¿no? Y entonces, visto l、eh, bueno, que. Vas que, a una sala, lo que hablábamos、sí. ¿no? antes. Que vas a una sala, ¿no? Y te encuentras ahí a tres gatos, ¿sabes? Y es, es una pena.、Hmm. Claro, porque vosotros pones la pasta tal y luego resulta que tampoco la c o n v o c a Tenés que, que, que acribillar a la familia, a los amigos, para que vayan, para que se gasten la pasta,、Exacto. y encima, pues, pues y, no. Y, y siempre son amigos. ¿No? Normalme, normalmente, los que vienen a verte son todos colegas, la mayoría. ¿sabes? Sí, sí, entonces, claro. Este, y la m a m á Y la m a m á e h Y la mama, ¿eh? Y los、sí. colegas de los colegas, como mucho.、Sí. Entonces, ¿Y s vosotros, como músicos, cuál veríais que, que puede ser la, la solución? ¿Un término medio? De, de, a, ¿A medias con la sala? ¿Qué, qué, qué se podría hacer? b u e No no hay que perder la vista que todo es un negocio.、Uh -huh. En el sentido de que las la, la salas no quieren perder dinero.、Ah, o sea, aquí lo que me ha dado cuenta el compañero Canváez es un tema ya de subvenciones y que tienen un apoyo. q u de, de, de, En u apoyo d este en e caso, del ayuntamiento, entiendo. n o、sí, Pero en, en otros casos, ya de, de salas Claro, salas privadas, eso es, es más complicado. o ¿no? n Es más complicado porque esta gente lo que quiere es. Tiene n unos horarios que son muy ajustados、uh -huh. y luego es una discoteca. Hablamos de s a l m a t a s dos, l a m a t a s tres,、eh, bóveda. Y, entonces esto tienen, y lo que quieren no es perder dinero. Sí, pero ahí, entonces, ellos van por delante con la crepo, sala. ¿eh? Yo, mira, hay visto, muchas salas、mira. que son mucho más pequeñas,、uh -huh. que según qué horario no tendrían a nadie.、Sí. Y igualmente a ti te hacen pagar un pastizal y tú les llenas, aunque sea con 50 personitas.、Sí. Y las que, que han t a n c a d o Pero ahí está, papá, está el, el problema también、momento. de la gente. Tenemos que admitir, yo soy perro viejo y no quiero ser tampoco、eh, negativo, ¿no? Pero lo que estamos aquí, lo que hacemos es por amor a la música. Sí, claro, eso sí. No pretendemos, yo creo,、eh, de que todo lo que pueda venir en el futuro se agradecerá y si, y si tocas aquí, tocas allá y recibes un incentivo que te va a servir para cubrir ese viaje que has hecho, de maravilla. Nosotros. Hemos cruzado España varias veces.、Uh -huh. Hemos pegado un palizón de salir el viernes por la noche y volver el domingo por la tarde, a Asturias, a Galicia, a Sevilla, a Málaga.、Uh -huh. eh, y eso lo hacemos porque queremos. ...porque nos hace... Nosotros hace... Nos hemos ido a Alemania cinco veces y hemos ido. Y siempre ha sido pagando. Porque, pero realmente lo haces porque te apetece ir y porque te hace i l u s i o n ir. Pero es que yo creo una que la mayoría de, de grupos. Son Son amateurs y,、claro. y, y, y siempre. Pero es decir, que si es, nos es dedicamos un, a hacer. Es un hobby muy caro, ¿eh? la música. Exactamente.、Mucho. Esto es mucha gente, el a n é c d o t o que dice: Oye, ¿a ti c u a n d o te pagan? Digo, ¿tú por coger la bicicleta el domingo te pagan? pues... ¿no? Esto, es igual. esto es, lo hacemos por afición y por amor a la música.、Ya. Yo creo, yo creo amigo, amigos, de que.、Eh, y más como está, se está. Se está yendo el tema de la música, que se está perdiendo con el tema de Reguetón, la juventud, totalmente una juventud perdida, es un desastre. Yo creo que la música debería estar ya subvencionada. O sea, subvencionado, pero igual que está subvencionado la gente que está en los huertos y, tal, porque, y todo este tipo de cosas, porque tiene que ser, tiene que estar. O sea, es no la es la ley música... de la demanda, no, no. Es no, no, que hay、único. cosas que hay que intervenir. Sí, sí. Yo soy partidario de intervenir, es decir, Esto tiene que estar. Tiene que haber cuatro o cinco muchachos tocando su guitarra, cantando y tal. Porque eso es bueno. Eso es bueno. Los chavales de a h o r a en el Hotel, obligatorio. Tienen que estar. Y punto. Como tantas dar, cosas. Que tienen que estar. Hay que dar oportunidad, siempre ¿no? s i las bandas jóvenes. ¿eh? También,、claro. ¿no? Que,、pues、sí. Por ejemplo, y... por ejemplo, nosotros muchas veces, una cosa que siempre hablo contigo,、eh, Sergio, es que en el rofe es. A ver si hay algún iluminado algún día de lo que sea la organización de que monte un espacio solamente para bandas locales de Barcelona, cosa que no se hace.、También. Cosa que no se hace, y a ver si el i l u m i n a d o me está escuchando, pues por favor. Bueno, de, de hecho hay una. Es que, es que de debería una, ser un ya... escenario que tocan los Motor Hill.、Sí, por e j e m p l o e s es e que fijo. Podrían, por ejemplo, ¿podrían, por ejemplo, podrían tocar ahí más bandas. No, no, no, no, hola, hola, hola, no, no, son no, Barca,、eh, Chami, Pepón, amigos, no, hay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Porque, eh, lo los grupos, simplemente otra, porque, sí. porque los grupos. s i m p l e m e n t e porque o l s grupos Estén en el cartel. Sí, en el escena, simplemente、siempre. que s estén、sí、en、puede? el cartel junto con otros. Ya eso es una promoción.、Uh -huh, pero、claro. tienen que estar. Pero tienen que estar. Pero tiene que ser obligatorio. Ya está. Bueno, ya eso, de entrada. h a, a, a que hayan... un gran bien que es la música. La música、Exacto. de verdad, tocada. O sea, ni más ni menos, tocada. Porque es que ahora no sé qué coño es eso. <risa> Venga, yo m e n g o a hacer una propuesta. Venga, una p e q u e ñ a propuesta. propuesta. 全くないです。 Ah, pero se tienen que poner ellos de acuerdo y elegir una entre ellos. No, no, tú dame c u n t a s Ah, bueno. Venga,、vale. Yo os digo, entre. c i l on Biden, Judas y Metallica. Dos.、No, Judas. Digas, tú ayudas. Judas. A ver, a h ora. Camelot. Ah, ah, ah, con, el can, con el c a n con el c a n Con el c a n o con el que tiene. Los、ahora. dos me gustan. Bueno, baby bueno. Metal. El Roy c a n y el otro. <risa> las Baby Metal s o fantásticas, El r a n Pero. ¿sí? o s t i a yo tiraría alguna banda local. a m u Judas. A ver, a h ora. o なんでしょうね。 La sí. Y son locales. Y somos buenas, ¿eh? Van hasta que ya se gustan de.、Eh, yo no, yo, yo, yo lo que le elijan ellos. Yo, yo no. A yo a no... Asistar,、eh, pero... Bueno. Ah, pero tú les、bueno. preguntas y luego pondrás lo que te s a l g a de. No, no, no. no、bueno. De momento van tres bandas locales contra Yudes y Camelot. Yo, banda local. Pero... Banda local para siempre.、Ah, eh. pero... Ay, por una por una última pregunta, un resumen. No, pues una pregunta que les contestamos en monosílabo. Eh. No. Hago un resumen un poco, ¿vale?、Eh, el próximo 23 de septiembre, a, las, a partir de las ocho y media. u t i m i c h a se abren las puertas. Vale, a las ocho y media se abren las puertas, ya puedes estar allí. Entradas solo en taquilla.、Sí. Hacemos un poco de resumen. Actuarán、eh, primero Metal Hits. Pasamos lista, ¿eh? Luego, en los segundos. Haunted Counted Dogs. Let's get it. Y Raven Blue. Bueno, una pregunta para los tres. Me contestáis con un monosílabo. Eh, metal Hits, Raven Gods,、no, Raven Blood, <risa> Haunted <buena> Blood, <risa> Haunted Blood. Próximo día, próximo viernes, ya de aquí a dos días. 23 del node l 2022. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h e n g a me te me de los y a p e y e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h a h ¡Eh! h a h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h e Venga, Legion, que tocan al、ah, Divandés. Ahí Ay, al Disapta, perdón. e s n i p a r el Divandés. Mini p a r el d i n é s m i a r a e s Mini para el i v a n d é s Mini para el Divandés. m i p r a e d i v a d é s m p a r e d i n s Mini p a r el d a n p a r e d i a n d p a r l d i n s m p a r l d a n d a r a e d a n d é s m n i p a r el d i v a s m a r e Divandés. m i r a e d i a n d s n i el d a n d é s m n i p e s m i e Divandés. m i p r a e d i s m el d a n d é s Mini p a r e v a n d é s m i n para e i v a d é s Mini p a e n d s Mini p a r el s Mini p a r el r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 トップ。 エスはー。